Zer moduz, garko honetan ere, hitza arnazbiderekin jarraituko dugu. SOS Arrazakeria taldeak antolatuta, bizilagunak programa zer den, ezagutuko dugu eta baita parte hartzera animatu ere. Horretarako antolaketa lanetan ari diren, Rocio eta Carla izan ditugu gurean, biak irungoa diskidetuak elkarteko kideak ere badira. lagunak programak elkarki detza, biziki detza, dauka oinarrian, hau da, etorkin familia bat, bertako familia batekin elkartu, eta bazkal hortu batean goxo-goxo denbora elkarrekin igarotzea. Hey, Baina guztiaren inguruko xeetasunak ba Roziuk eta Karlak azaltzen dizkigute laster batean. Momu monila Degam Juli Nga Mwamu Muni Degam Waru Wolei, wolei, wolei, wolei, wolei, abdu jambar, wolei, nyari bala ikala, wolei, chika ule ijoghe, wolei, taanusisaro, wolei, degam juli inga, wolei, munila, degam woro nga, wolei, ah. Arrazakeriak antolatuta, Bizilagunak eh, proiektua berriz ere aurten eh, ospatuko da eta itzordua itzortua azararen amazazpian da. Zer den Bizilagunak? Rocío, Arratxan León. Arratxan León. Has entendido? Algo. <risa> He hecho una pequeña presentación y la pregunta era ¿Qué es Bizilagunak o qué es la familia de al lado? Bueno, eh, la familia al lado es una iniciativa eh, que eh, sale desde su racismo, en la cual busca que familias vascas y familias locales se conozcan, un poco para ser amigos, para conocerse uno al otro, co efectivamente como dice la familia al lado, que a veces eh, vivimos, somos vecinos, pero no nos conocemos, tenemos muchos estereotipos, tanto de los extranjeros hacia los locales como de los locales hacia los extranjeros. Y pues alrededor de una mesa, pues es una muy buena oportunidad para conocerse. Qué mejor excusa que la comida, ¿no? Aquí que se come mucho. Y se come muy bien, se come muy bien. <risa> Esta es la segunda edición y el año pasado, ¿cuántas familias se animaron? 500 familias, sí, sí, 500 familias de, en el caso de Irún, fueron 10, bueno, como 10 familias, en total fue alrededor de, o sea, 500 personas, pero 120 comidas, 120 uh -huh. comidas y bueno, eso es lo que suma 500. Tú colaboraste en el acto como media mediadora, como dinamizadora, que es eh, precisamente como eh, como la persona que está pendiente Que fluya bien el día de la comida todo, que vaya bien la conversación, que trate de romper un poco el hielo que puede surgir en algún momento por timidez, por lo que sea. Y un poco para que todas las cosas marchen y en la organización de las comidas, que se lleguen puntuales, que igual si es posible se, se acompaña al invitado hasta la casa para llegar muy puntuales a las 2 de la tarde. Porque justo a esa hora y en varios países de Europa se estará... Uh -huh celebrando el mismo lo mismo. Familias en familias extranjeras con locales. Vamos a aclarar qué es eso, en la familia local o la familia extranjera acoge a una familia local o extranjera y comen juntos. Sí, bueno, pues si es, eh, por ejemplo, una familia extranjera, puede ser anfitriona o puede ser invitada. Si es anfitriona, pues ese día invita a una familia vasca que le puede tocar cualquiera, no tiene que ser desde luego conocida porque eso se trata, de hacer amistades, de unir de lazos, y bueno, eh, esta familia hace la comida típica de su país, trata de, de, de mostrar, bueno, es lo ideal, la comida típica de su país, que muestren su cultura gastronómica, hablen un poco de su país, por qué vinieron, si quieren hacerlo y por qué, y lo, bueno... Uh -huh. Y la verdad es que es una experiencia bonita porque se encuentra eh, se, se encuentra a veces muchas sorpresas y lo que te decía al principio, se rompen muchos estereotipos. Quizás eh, en el caso de los extranjeros decimos que los vascos son muy cerrados y demás, pero igual que al tratarlos, la percepción de todas las personas que han participado extranjeros es que no, los que no habían tenido la oportunidad de tratar con los vascos, pues bueno, Ahora encantados, porque han logrado entrar a ellos, de demostrarles, de, primero de darse a conocer quiénes son, y también ellos viceversa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Se han creado relaciones desde desde esa comida entre familias diferentes? Bueno, algunas algunas pienso que sí, ¿no? Algunas pienso que sí, que, que a ver, lo normal es que si yo te invito a casa pues igual tú, qué sé yo, cuando puedas y si uh -huh. todo marchó bien, pues que tú algún día también me invites a la tuya uh -huh. o vamos a tomar algo por ahí, pues esa es la idea de una amistad, ¿no? Uh -huh. Eso es. Vamos a decir también que soléis intentar eh, que coincida más o menos gente con las mismas ideas o que no se pregunte nada incómodo. Claro, precisamente para las inscripciones, pues en las inscripciones tienen que colocar, bueno, por ejemplo, qué idiomas habla, qué ocupaciones o profesiones, aficiones e intereses, como si tú eres vegetariano, pues claro, si yo como extranjera te voy a, dentro de mi comida típica del país, hay carne, pues desde luego que que tú no vas a poder venir a mi casa o yo tengo que si algo preparar algo que tú puedas comer la idea es siempre todo dentro del respeto ¿Mm? Eso es. y por parte de los extranjeros eh, muchas veces sois mujeres primero por lo menos las que han llegado aquí eh, quién se animaron o sea como cuál era el perfil de la gente inmigrante que se animaba Bueno, eh, muchas parejas o de pronto alguna amiga, porque igual las que están solas se pueden juntar con otra amiga del mismo país. Pues así, eran sí. parejas de chicas o, o igual alguna chica que se ha conocido con alguno, que tiene su marido o tiene su pareja aquí, no importa. O sea, aquí en esto eh, en esto vale todo, vale la pareja y, y no, no hay ninguna discriminación en cuanto a, a sexos ni nada. O sea que... Bueno, estamos en tiempo de crisis y vamos a aclarar que por lo menos el año pasado eh, a la gente que acogía eh, se les ayudaba eh, económicamente con la comida. así ah, bueno, porque esta es una idea pensada para todo el mundo, porque claro, que la gente que está en el paro, que está pasándola mal, pues que no, no sea una excusa para no hacer una amistad que no tenga recursos. Entonces, Sorrasismo eh pensando en ello eh, ha tratado de pues apalear un poco la situación y que la persona que sea anfitriona pues pueda comprar los ingredientes, pida un, una factura y pues Sorrasismo le reembolsaría ese dinero. Uh -huh. Eso es. ¿Este año también eh, será así? Sí, este año también sea así y también va en, en, en función o, o varía en, en función de las personas que, que vengan a tu casa. No es lo mismo que vengan dos y recibir X cantidad que te vengan seis o siete a comer a casa, incluyendo el dinamizador. Muchas veces eh, solemos hablar de la, eh, de la inserción, de, de cómo... Eh, ...involucrarse en la, en la sociedad de aquí... como integrarse... ...¿esta es una buena manera? Pues claro que es una excelente manera... Eh, ...primero que todo se rompe el hielo... ...se da a conocer... ...y qué sé yo... ...sea una oportunidad de una buena amistad... ...quizá yo qué sé... ...si tú estás sin trabajo... ...oye y yo me entero de algo... ...pues te puedes echar un cable... ...y decir oye pues mira... ...pues he conocido a esta chica en esta comida... Y, y igual le puede interesar esto O mira, para hacer amistad con ella Ya quedamos con nuestras familias, con nuestros hijos Porque también muchas han llevado a Sus hijos Y por lo que he escuchado Los niños han hecho amistades y, y ya han quedado para ir a parques Y cosas de esas no Yo creo que es un momento bonito De enriquecimiento mutuo De cada uno conocer de sus culturas Porque A veces muchos estereotipos nacen desde la ignorancia de parte y parte, porque esto es de parte y parte, entonces una buena oportunidad para que se conozcan, para que intercambien y se enriquezcan. ¿Y este año qué te toca? ¿Qué le toca hacer? Bueno, este año este año de dinamizadora nuevamente me encanta. <risa> <risa> me encanta. Podría ser invitada, mi marido es vasco y bueno, nos tomarían como pareja autóctona, pero claro, Él querría llevar lo suyo y yo lo mío. Entonces, eh, me gusta más estar en el papel de dinamizadora, en ese punto intermedio. ¿Cuántas cosas tienes que tener en cuenta eh, como dinamizadora? Bueno, primero mirar lo, los gustos de cada uno, que sean compatibles, que igual si a ti te gusta la música y ojalá que esa otra persona, pues que, que los perfiles sean más o menos adecuados para que tengan algo en común, Algo de qué hablar. Bueno, no solo eso, porque igual pueden surgir otras cosas, pero pero sobre todo eso, mira, la comida, lo que te comentaba antes, pues que yo qué sé, si es una persona musulmana, pues tú ya estar pendiente de qué va a dar de comidas a otra persona y que igual no vaya a chocar con su religión o sus costumbres. Uh -huh. ¿Mm? eso De todo un en poco, entonces. Sí, de todo un poco. ¿Qué hay que hacer para inscribirse? Para inscribirse es muy fácil rellenar a través de Sorracismo o de Adisky de Toad o cualquiera de las asociaciones que participamos en colaborando con Sorracismo, en donde en donde tú colocas si quieres como anfitriona o visitante, eh, cuántas personas estarían en la comida, de qué nacionalidad o qué idiomas, qué ocupaciones tiene, qué, si, si tiene empleo no, a aficiones e intereses y nada más. Uh -huh. El acto real de, de este proyecto es el intercambio de familias. Luego se suele hacer algo en el cursal de Donosti que es más bien algo simbólico, ¿no? Más que nada. Sí, bueno, es como un reconocimiento que hace Sorrasismo a esas familias Y bueno, la verdad que es un, un acto emotivo, o sea, ver ver familias vascas y extranjeras abrazados, o sea, en torno a una foto y demás, o sea, es muy bonito. Luego hay entrevistas, el año pasado por lo menos fue en el Cursal, habían entrevista de todas las familias, anécdotas, muy bonito, porque, o sea, cada uno cuenta su historia y cada uno dice, oye, mira, pues que yo no tenía ni idea que esto era así, y pues oye, esto ha sido enriquecedor. Es muy bonito, la verdad, es una cosa contarlo y otra irlo a vivir, es emocionante. 17 de noviembre y 20... Y, y luego el 23 de noviembre es la fiesta en el Víctor Eugenia, así que todos están cordialmente invitados. Muy bien, es que ricasco, Rocío. Pasaré más tiempo sin saber qué Orain, Carla Zavala Racha León. León, En la comida que organiza en el intercambio que organiza SOS Racismo, el año pasado fuiste acogida por una familia de euskalduna o fuiste anfitriona? Yo anfitriona, sí, el año pasado. ¿Qué tal? Eh, bueno, una experiencia muy bonita y eh, emocionante llena de nervios también porque es como una cita a ciegas no conoces a la familia que te va a llegar no sabes quién es a lo mejor la sorpresa no y ya le conoces <risa> pero muy bien con qué te encontraste bueno a casa llegó una pareja con una niña de 10 años y bueno que hicieron buenas amigas con la mía que iba a ser 9 Y muy bien, porque he cocinado de mi país y se han comido todo. Entonces, esa es buena señal. ¿Qué hiciste? ¿Qué cocinaste? Eh, bueno, hice, bueno, como para enseñar un poquito de todo, ¿no? Una bandeja criolla, que se llama, que lleva, eh, que se llama enchiladas, tacos, plátano, frito, verde y maduro, queso chorizo, ensalada, guacamole, todo, De todo iba en la misma bandeja, entonces eh, todo incluido. Entonces bien, eh, les ha gustado y, y mira, lo único que sí se han quejado que era mucha comida, que les parecía demasiado, pero yo les he dicho, que pues este son es los entrantes, ahora viene lo, lo fuerte, pero muy bien. ¿Y qué era lo fuerte? Ah, no, habíamos hecho pollo, arroz, ensalada. y ¿De qué hablasteis? ¿Cómo rompisteis el, el hielo? Bueno, eh, la niña, como ellos, de aquí de Irún, eh, iba a, a un cole cerca del de mi hija y un poquito hablando. no Cuando tienes niños, pues las conversaciones fluyen, ¿no? Que si la mía esto, que si se porta bien, que si sí es buena, que si sí estudia y qué tal las andereñas y, y eso, comparando un poquito coles y, y así, entonces muy bien. O sea, para ti es algo que hay que hacer. Sí, yo creo que hay que hacer porque luego eh, con esta familia pues me veo en la calle y ya nos saludamos ya si están tomando algo por ahí también nos tomamos algo juntos y mira, una experiencia nueva. ¿Y las niñas son amigas ahora? Sí, bueno, en verano se vieron un, un día, pero por el ajetreo aquí de tampoco puedes estar tanto, pero sí que ya nos conocemos. que ¿Y este año te toca con la misma familia, pero vas de invitada? No, no, con la misma no, eh, no, no suele coincidir, pero voy quiero ser invitada este año porque ya invité, así que a ver si, si me toca, ¿no? ¿Y estás nerviosa? Sí, siempre ¿no? no sabes con quién te va a tocar. si sí. Bueno, degustarme la comida, que me gusta todo, no tengo problema, pero así la gente, no sabes a quién te vas a encontrar. Y desde Adiskidetuak, porque tú formas parte de Adiskidetuak, ¿intentáis animar a la gente que viene aquí a que se apunte a, a la comida? Sí, todos los días desde que nos trajeron en la visa estamos trabajando en ello, o sea, para animar a la gente. Hay gente que por sus trabajos quiere, pero no puede, entonces es una pena también que no, eh, por las condiciones de la gente, no puedan participar, pero bueno, la gente a la gente le gusta la idea y también hacen muchas preguntas y, y tienen miedo, pero nosotros desde aquí les les animamos a que participen. Y cómo animarías a los oyentes de Anche Terratia a que se apunten a coger a familias o a ser invitada también. Bueno, que se que se animen, que es algo que que es de provecho para toda la sociedad, que que es un buen momento para conocer a, a la gente un poquito más a fondo y que vean que Que también, o sea, que hay iniciativas buenas y que la gente también se suele prestar a, a este tipo de actividades, no solo a lo que se dice por ahí, no que que vamos a nuestra bola y que hacemos solo cosas los extranjeros con extranjeros y no que también participamos de, de estas cosas. Oye, tú dónde tienes el diploma que te dio Juan Carlos Izaguirre, el alcalde de Donosti? No, no, no suelen dar diplomas en el cursal sí sí les sí suelen es bueno está allí en la sala de casa si sí, vas pone el nombre mío y de laura y bueno ella encantada y ella, mira el del día de la comida y, y ya, pero tenemos allí y nos hicieron una foto también a la familia nos dieron una foto de ese día de la comida la dinamizadora hacía una foto si podía hacer vídeo hacía vídeo ¿Y en el cursal luego se suele comer o algo Ah no allí no No, no se suele comer, es un acto un poco rápido también porque vas con niños y los niños se aburren pronto, pero está muy bien. Eh, hubo algo de teatro el año pasado y gustó mucho la verdad. Y para finalizar, eh, llevas años aquí en Euskal Herria, viviendo aquí, eh, conoces muy bien la comida de aquí, ¿qué te gustaría que te cocinaran? Yo, chuletón, yo, de ser posible, chuletón, unas patatitas, una sidra y ¿no? algo algo así, yo no pido mucho. ¿Y de postre? No, para los postres sí soy mala, ¿eh? Que, que, ¿Queso? No, más bien fruta o algo, yo soy más tropical. <risa> Ka asko Karla. Suri. Entzon duzu entzule oraindik garaiz ezabiltza, beraz badakizu so sarrazakeria kantolatzen den bizilagunak programan izena eman dezakezu, Mille esker eta laster arte, ongi izan. Dano seseru Mumu, mu nila Diagam julingam Mumu, mu nila Diagam Isalo Momu monila degam julinga Momu monila degam Jambar ñaari balay kala ci kaw